Alejandra Cifuentes, para que nos comente un poco, bueno, en un principio, buenos días, sale、eh, y la jornada de hoy, que nos explique s un poco de qué se trata. Hola, buenos días, ¿cómo les va?、Eh, bueno, la jornada de hoy se trata de que、eh, hay muchos compañeros que no han comprado、eh, con, el con el video que se cayó el potencial, y bueno, ya ahora estamos en e n t e p r e n e r Y en el emprender hay muchas de estas personas que no cobraron. En el emprender hay muchas de estas personas que no cobraron. Y el otro, volver al trabajo, tenemos otros compañeros que tampoco. Y lo que e con respecto al merendero, a los merenderos, hay muchos compañeros que, no, que la tarjeta que nos entregan para, para ayudar, para ayudar, no alcanza. Porque con lo, en la cantidad de dinero que nos dan. a l c a n z a s a comprar un kilo de carne y un kilo de pan y se te fue todo lo, lo que ingresó.、Eh, y bueno, necesitamos que nos escuchen, que, que, que, que realmente se haga、eh, notable esto, porque desde la última reunión que tuvimos allá en, el, en la San Luis, que fuimos a la calle San Luis,、eh, que nos atendió la señora y tuvo un inconveniente familiar. Que se le falleció su hermana. Desde esa vez,、eh, siempre que el lunes nos van a atender, el lunes nos van a atender y nunca nos han atendido. Bueno, ahora entraron los compañeros, no sé si serán atendidos por alguna autoridad o no, todavía no lo sabemos porque no han salido, pero este, esperemos que esta vez tengamos alguna respuesta que, que nos escuchen. No... No estamos peleando por nada indigno, sino porque necesitamos que, que se, nos,、eh, se nos escuche y se nos、eh, dé una respuesta para lo que nosotros necesitamos. La gente necesita,、eh, hay mucha gente que necesita y vive de lo, de lo que es los comedores, los merenderos.、Eh, Muchos niños que van y buscan la copa de leche y buscan el alimento diario y no lo tienen porque no tenemos cómo darle. De a poco un vecino o otro lleva y se le puede ir dando, pero es necesario que el gobierno se ponga la, la mano en el corazón y ayude y nos dé una respuesta favorable a esto. Sí, haciendo un poco, bueno, ahí nombrabas、eh, no solamente una situación, sino que muchísimas situaciones que se están viviendo、eh, y que las sentimos en todo el país, pero bueno, lo vamos a traer aquí a, a nuestro territorio, a nuestra ciudad.、Eh, hablabas un poco de que una de las últimas reuniones que mantuvieron fue con provincia, en este caso allí sobre la calle San Luis, que es una de las delegaciones también del ministerio, y desde entonces ustedes no volvieron a recibir ningún tipo de comunicación para sentarse de vuelta a, a trabajar en conjunto con la provincia. Sí, sí, así fue. Hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta. Y el día de hoy han decidido movilizar en este caso a la parte municipal de nuestra ciudad. Entiendo que, bueno, viendo también、eh, generar algún tipo de consenso, que por lo menos se pueda ampliar esa ayuda que ya se da. Sí, sí, sí. Que, pues, que nos puedan dar、eh, respuesta a lo que se le está pidiendo. Estamos hablando de una tarjeta de cuánta plata aproximadamente que les dan desde el municipio. Eh, eh, varía porque hay, hay algunos que le dan 80 mil, otros de 120 mil y así. Depende, depende,、eh, varía esto. n o Y en el caso de las familias que asisten a estos espacios sociocomunitarios, son muchísimas más. O sea, estamos hablando de muchísimas familias. Sí, sí, sí. Hay muchísimas familias. Mucha, muchos niños más que. que、eh, son más, más niños. Eh, no solo tenemos en la, en lo q u en es e la zona de barrios, sino también en las zonas aledañas, cerca del, de ahí de la planta g i r s u tenemos un comedor que funciona y se le da de comer a varios abuelitos que tenemos ahí alrededor y a varios vecinos y niños que tenemos y no alcanza, no alcanza lo que, lo que tienen que, que llevarle. ¿Qué, ¿Qué están sintiendo los compañeros? Acá estamos hablando de varios movimientos, n o tenemos bueno, a la MTE, a la CCC también, a la f o r o hay algunas banderas aquí, al Movimiento Evita, que forman parte del UTEP.、Eh, ¿Cómo vienen trabajando en conjunto para poder llevar estos reclamos, elevarlos, digamos? Bien, nosotros como cartoneros estamos apoyando no solo、eh, a la UTEP, porque pertenecemos a la UTEP,、eh, nuestra rama y bueno, estamos todos juntos, todos unidos, peleando por un mismo derecho. Alejandra, muchísimas gracias. Esperaremos a ver qué es lo que ocurre luego de que salgan los distintos representantes que ingresaron hace un ratito nomás, a ver cuál es la respuesta, si es que han sido atendidos o no. Entendemos que sí, porque bueno, han ingresado, alguien los está atendiendo.、Eh, veremos a ver si se puede llegar a algún tipo de, de, por lo menos de mejoría, porque entiendo que la solución tiene que venir de mucho más arriba,、eh, teniendo en cuenta que ustedes desde hace ya. c u a n t o s varios meses que no reciben ningún tipo de apoyo económico por parte del gobierno nacional y por eso que han llegado también a esta instancia de venir al gobierno provincial y municipal? Sí, sí, sí. Sí, sí, esperemos tener una buena respuesta. Muchas gracias. No, por favor. Muy bien, ahí la palabra entonces de Alejandra Cifuentes, una de las representantes en este caso del MT, de la rama cartonera.、Eh, estamos aquí afuera del Ministerio de Desarrollo Social,、eh, articulación. Solidaria, que es parte de la municipalidad de Viedma. Entendemos que han sido atendidos por alguien. Acaban, hace un ratito nomás ingresaron algunos de los referentes.、Eh, y hay una tarjeta que, como bien lo decía, esa es la ayuda que brinda ¿no? la, la municipalidad: tarjeta a distintos espacios sociocomunitarios que hay aquí, a distintos merenderos y comedores que funcionan en nuestra ciudad.